La Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho me habéis desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso fincamiento de mandarme no aparecer ante la vuestra presencia.